La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es viernes 3 de junio y por delante tenemos una jornada de cielos despejados y alcanzaremos una máxima en torno a los 28 grados. Cerramos la semana del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en la que el PSOE ha hecho balance de sus tres años de gobierno. Un plan que ha sido criticado por la oposición debido a las actuaciones que ya se han iniciado, sin haber sido consensuadas con los grupos políticos. Esta semana han comenzado las obras para llevar los carriles bici de doble dirección a la avenida de Alicante, ...y a la avenida de Pedro Juan Perpiñán... ...lo que está provocando atascos de tráfico... ...y las críticas de conductores... ...y de la oposición política... ...mientras tanto el alcalde en su balance... ...de los tres años de gobierno... ...nos prometió que va a trabajar... ...para concluir la Ronda Sur... ...una infraestructura inacabada... ...que lleva décadas así... ...y que se necesita urgentemente... ...para poner en marcha con, si se está ahuyentando el tráfico del casco urbano... ...como se pretende con el plan de movilidad que fue aprobado el lunes de forma inicial. También ha sido la semana de las protestas de las madres y padres del Colegio Ausias Mar... Que, ...que se van a reunir el lunes con la concejal de Educación... ...para obtener respuestas a sus reivindicaciones No Entienden... Que el colegio haya estado cerrado durante nueve meses sin que Ayuntamiento o Consellería les haya dado explicaciones sobre el futuro de estas instalaciones que están asentadas sobre una ladera muy inestable y que podría colapsar. Antonio Bazán, hemos llegado al viernes. Ya estamos en viernes, sí señora. Y menos mal eh, que yo tengo plan, eh, voy a cambiar el asfalto. Por el mar. Ay, A ver pues, si está calentito el mar. Dicen agua... que sí, que está más caliente de lo que debería estar. Pero mira, ¿y quien también cambiaba el asfalto por el mar? La vida ya que estamos en el Mediterráneo y tenemos que aprovecharlo. Y si nos ponen tan difícil vivir en la ciudad... ...pues nos marchamos al mar o al campo. Efectivamente. Bien, pues nosotros continuamos este relato... ...lo vamos a comenzar también con más protestas, Antonio... ...no paran, no paran de quejarse... ...porque las soluciones que se han propuesto... ...por las administraciones públicas para los accesos... ...del futuro hotel de Villa Mariana... ...situado junto a la Nacional 340 en Yualcoy ...han provocado las protestas de los vecinos... ...que ven cómo se les impide algunas de las salidas... ...y entradas a la carretera... ...se les corta caminos y se deja una sola dirección... ...en algunos de ellos... ...los afectados han recogido un centenar de firmas... ...que entregarán al Ayuntamiento... ...para exigir una respuesta positiva... ...a sus alegaciones. Del paro vamos a hablar porque... ...en Elche ha descendido el paro en 359 personas y marca su tasa en 21.577 desempleados, principalmente estos desempleados en la franja de edad entre los 25 y los 44 años. Mientras tanto, el Instituto Severo Ochoa ha lanzado un portal virtual para la promoción del empleo, la formación y el emprendimiento, un espacio en el que los jóvenes podrán encontrar las claves y herramientas para aumentar sus opciones en el mercado laboral. Y otra buena noticia, el Camping de la Marina se sitúa como el mejor de España. Más de 50.000 usuarios de todo el mundo han valorado el Camping como el mejor de España por la calidad de sus instalaciones, la experiencia de los usuarios y la amplitud de sus servicios. Ayer el Alcalde y el Secretario Autonómico de Turismo visitaron las instalaciones para destacar el impacto que este premio tendrá sobre el turismo del Che y también de la Comunidad Valenciana. De deportes, Paco Gómez nos hablará y nos contará que el entrenador del Elche, Francisco, cuenta para la próxima temporada con una plantilla de 17 jugadores con contrato en vigor, pero con dudas de continuidad para los delanteros Lucas Boye y Pere Milla. Mientras tanto, Gonzalo Verdú y Josan son los únicos supervivientes de aquel equipo de segunda división B. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete de la mañana, cinco minutos y medio, momento para que Ros María Alonso nos cuente el relato informativo, las noticias últimas que han ocurrido aquí en la ciudad. Ros. Pues comenzamos con, primero, los propietarios de la emblemática Casa Señorial Villa Mariana, situada junto a la Nacional 340 en Yualcoy, llevan desde 2012 tramitando ante las administraciones públicas los permisos necesarios para convertirlo en un hotel rural y exclusivo, lo que cuesta en esta ciudad poner en marcha algo. ¿eh? Pues tras años de informes y aprobaciones, ahora los accesos autorizados provocan las protestas de los vecinos porque no están dispuestos a recorrer kilómetros para desplazamientos cortos, ya que se contempla cerrar las salidas a la Nacional 340 y dejar algún camino en una sola dirección. Regantes y agricultores de la zona de Yuvalcoy se quejan porque perderá ese acceso directo a sus fincas y a determinados partidores de riego. Han presentado alegaciones y la respuesta del Ministerio no les convence... ...por lo que han recogido algo más de un centenar de firmas. Trino Agullo, presidente de la Asociación Vecinal de Santa Bárbara... ...ha asegurado que cuenta con el apoyo de regantes... ...y de la Comunidad de Labradores de Elche. ¿Tienen previsto presentar esas firmas ante la OMAC la próxima semana para presionar al equipo de gobierno a que responda a sus alegaciones aportando otras soluciones. Escuchamos a Trino Agullo. Los vecinos de Saladas Júbalcoy estamos un poquitín indignados por lo que quieren hacernos aquí en la 340 con motivo de la DIC para hacer el hotel en la finca de Mariana. Así es que nos hemos movilizado todos los colindantes en la carretera desde Pienso Selche hasta El hotel. Y ahora hablamos de empleo. El Instituto Severo 8 ha presentado un portal virtual para la promoción del empleo, la formación y el emprendimiento. Un espacio en el que los jóvenes podrán encontrar pues, lo que necesitan para aumentar sus opciones para entrar al mercado laboral. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Las cifras de paro Juvenil son... ...alarmantes no solo en el Che... ...sino también en la Comunidad Valenciana y en España... ...de ahí que se pusiera en marcha... ...el Acuerdo Territorial del Empleo... ...con el objetivo de diagnosticar... ...el panorama laboral en cada zona... ...y plantear propuestas reales... ...a través del uso de las nuevas tecnologías... ...que ayuden a mejorar... ...una situación que preocupa y mucho... ...precisamente el Instituto Severo Ochoa ...acogió ayer... ...la presentación de un espacio virtual... ...para la promoción del empleo... ...la formación... Y el emprendimiento de forma sencilla y muy focalizado en los usuarios de la formación profesional. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT esperan que no se quede en algo puntual y vaya evolucionando con nuevos recursos que faciliten la entrada al mundo laboral. Desde el Severo Ochoa han aplaudido esta iniciativa que aporta más herramientas a los jóvenes para lograr un empleo, apostar por el emprendimiento o seguir formándose. Según el Edil de Promoción Económica, Carles Molina, en un futuro se quiere ampliar este espacio virtual con nuevas funcionalidades y más recursos. Pues vamos a escuchar al secretario general de la Confederación Empresarial, Rubén García. Pero sin empleo no hay nada. O sea, empleos y sustento de las familias es el desarrollo económico y las cifras que tenemos de, de paro juvenil son absolutamente desastrosas y tenemos que enfocarnos prioritariamente a ello. Y por ello yo creo que, que lo importante aquí es que toda la gente, y al final lo bueno es que todos los jóvenes sepan que tienen una herramienta válida, cualquier tipo que quieran emprender, que quieran eh, reenfocarse profesionalmente, buscar formación, y lo que se ha tratado de hacer es un trabajo muy accesible, muy cercano y facilitarlo. Y Y también a la directora del Instituto Severo Ochoa, Mercedes Valero. Aquel alumnado que tenemos que, que, no, que quiere eh, empezar a incorporarse en el mercado laboral a partir de la búsqueda de empleo, pues este tipo de herramientas son fundamentales porque además les ayudan a autoformarse, a mejorar las habilidades sociales que son tan necesarias para la incorporación en el mercado laboral y, y por eso es tan importante que se creen esas sinergias entre los centros educativos y, los centros y, y, y todas las entidades sociales que tenemos a, a nuestro alcance pues para mejorar ese objetivo de, de aumentar la empleabilidad de nuestro alumnado. Pues al igual que ha ocurrido en el resto del país, los datos del paro en Elche también durante el mes de mayo son positivos porque la cifra de desempleados se reduce. Nos da esos datos nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Se han publicado los datos del paro y de los contratos en el durante el mes de mayo y en la ciudad ha descendido el paro en 359 personas, por lo que ahora mismo hay 21.577 desempleados en la ciudad. En total, 258 hombres y 101 mujeres han logrado un empleo en el mes de mayo, principalmente en la franja de edad entre los 25 y los 44 años. Respecto al año pasado, a mayo de 2021, hay 4.000 1.518 parados menos en Elche. Los sectores en los que se ha producido un mayor descenso es el de servicios con 188 seguido por la industria y agricultura. Según los sindicatos Comisiones Obreras y UGT ha destacado el crecimiento de la contratación indefinida y el aumento de la afiliación y es que de los más de 6.000 contratos realizados en el pasado mes el 57% de ellos son indefinidos y el 43% son temporales. Y abrimos el capítulo dedicado a la oposición. El Partido Popular denuncia el caos de tráfico que se genera en la avenida Pedro Juan Perpiñán por culpa de las obras del carril bici. Según el portavoz del partido, José Claudio Guilaber, los vecinos han mostrado su malestar y preocupación por lo que puede ser el futuro de una de las arterias principales de la ciudad y las consecuencias que puede tener un carril menos en el puente de la Generalitat. Lo escuchamos. Esto es socialismo, esto es la política de Carlos González, generar caos y generar problemas donde antes no lo sabían. Porque a los señores del Partido Socialista y de Compromís no les importa nada que los solicitanos lleguen tarde al trabajo, que lleguen tarde a llevar a sus hijos al colegio o que estén más de diez minutos en un atasco. A ellos única y exclusivamente les importa aplicar eh, su visión ideológica y sectaria de la movilidad. Pero miren, señores del Partido Socialista y de Compromís, les queda un año un año para que los ilicitanos le mandemos a la oposición y, entre otras cosas, le mandaremos a la oposición por haber eliminado carriles de circulación, generando un caos absoluto. Además, los populares exigen que se actualice ya el catálogo de edificios protegidos, para evitar el derribo como ha ocurrido de edificios históricos en estos últimos días, como el de la calle José Ramos o hace un mes o varios meses de los antiguos almacenes parreño, que no estaban protegidos. Según Pablo Ruz, para evitar más pérdidas patrimoniales y garantizar el mejor futuro, el equipo de gobierno debe cumplir con su compromiso y revisar de una vez por todas este catálogo y ha ofrecido a PSOE compromiso del apoyo de su partido en la defensa y protección del patrimonio ilicitario. En definitiva, esta pérdida progresiva del patrimonio tiene un único responsable, el Partido Socialista, que lleva cinco años prometiendo la revisión del catálogo de edificios protegidos y cinco años mintiendo a los ilicitanos. Señores del equipo de gobierno, si queremos evitar más pérdidas patrimoniales, si queremos proteger nuestro patrimonio, el de todos, el que sirve para interpretarnos, para entendernos, para garantizar el mejor futuro, tenemos que ser capaces ya, de poner en marcha esa revisión del catálogo, porque no podemos asistir a más pérdidas patrimoniales en el centro. 101.4 TeleElch Radio Marca. El Camping de la Marina Resort es el mejor de España. No lo decimos nosotros, sino lo más, los más de 50.000 usuarios de todo el mundo que lo han valorado. Este espacio vacacional ha ido mejorando y ampliando sus servicios hasta ser uno de los más demandados. La calidad de sus instalaciones, la experiencia de los usuarios y la amplitud de sus servicios lo han posicionado como el mejor de todo el país. El director del Camping, Patrick Metayer pues ha agradecido que se ponga en valor la inversión que se hace en este complejo turístico que se inauguró hace ya más de 40 años. Eh, se nos reconoce el trabajo bien hecho, eh, eh, de hecho en épocas eh, no muy, muy recientes de, de, durante la pandemia se han hecho eh, inversiones eh, brutales cuando, la, cuando las circunstancias tampoco es que, eh, ayudaran a, a ello, pero, eh, hemos apoyado, o sea, hemos seguido apostando por, eh, por la, la calidad y de, ello, de fruto de eso, fue el, la, zona, la, zona, la nueva zona Bali con una piscina y una zona de, de cabañas nuevas que realmente ha sido un éxito y estamos por, prácticamente para todo el verano ya completos a estas alturas. Y bueno, pues eh, realmente muy orgullosos, muy orgullosos de todo esto. Pues ayer el alcalde Carlos González y el secretario autonómico de turismo Francesc Colomer visitaron las instalaciones y reconocieron el impulso que este galardón le otorga al turismo en Elche y en la Comunidad Valenciana. Vamos a escucharlos. ...se ha convertido en una auténtica ciudad de vacaciones... ...que cuenta con excelentes servicios... ...y que eh, en este momento tiene no solo el honor... ...de ser el mejor camping de España... ...sino que para nosotros es una instalación turística fundamental... ...una infraestructura turística fundamental dentro del municipio... ...no solo por su capacidad de alojamiento... ...que según nos indicaban es superior a 2.000 personas sino porque fundamentalmente se ha convertido en un punto de atracción eh, turístico fundamental para nuestra ciudad. Homenaje a la mejor versión y ayuda a apuntalar la mejor versión de la Comunidad Valenciana en el mundo. El camping o el resort, esto podríamos reconceptualizarlo ¿no? en la versión más avanzada que, que se puede ofrecer, es uno de los patrones de consumo y de viaje ...que cada vez, y en el mundo post-pandemia, que es un mundo que exaltará la vida y la calidad de vida... ...y aquí la apuesta por la calidad de vida, ¿no? porque uno cuando hace turismo y acabo... ...vive una microvida de una calidad emocional distinta, diferente... ...y aquí en cada paso, insisto, hemos visto esa sensibilidad, ese detallismo, esa preocupación, pues por lo tanto... ...sin duda alguna la comunidad valenciana... ...con esta y con los planes de futuro... ...que también hemos escuchado... ...creo que somos mucho más fuertes... ...que si no existiera este espacio. Y más asuntos... ...la Fundación Salud Infantil... ...celebró su, festi su festival benéfico anual... ...en el Gran Teatro... ...la recaudación del acto irá destinada a sufragar... ...todo el material necesario para los tratamientos... ...que se realizan en los centros de atención temprana... Durante el acto se explicó al público el proyecto de las nuevas instalaciones que se convertirán en el primer Instituto de Neurodesarrollo de la Comunidad Valenciana, un centro que se va a construir en un solar de 10.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento en el barrio de Trabalón. La mayor parte del edificio tendrá espacios verdes donde se desarrollarán los diferentes programas. Según el presidente de la Fundación, Fernando Vargas, va a suponer un nuevo recurso a disposición de la población infantil que viene a potenciar y consolidar la labor que llevan desarrollando desde sus inicios. Este proyecto, eh, con las ideas puestas, ya digo, en avanzar y en profundizar, en profundizar en técnicas y en métodos de mejorar la atención temprana e intentar evitar que un niño llegue a la etapa adulta en dificultades desde el punto de vista intelectual o motor. Y el Hospital IMED celebró su décimo aniversario con una gala en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández aquí en Elche, un acto en el que acudieron numerosos representantes de la sociedad ilicitana y en el que se destacó el carácter innovador y el crecimiento de este centro sanitario ubicado en el Parque Empresarial. Según el gerente Enrique Ibáñez, IMED, Elche abrió sus puertas en el año 2012 para ofrecer Otro modelo de hacer sanidad privada en el sur de la provincia. El alcalde destacó el trabajo realizado por todos sus profesionales en la lucha contra la COVID y la cooperación realizada con el resto de hospitales públicos y la Consellería de Sanidad. Y la semana que viene le toca el turno al aniversario del Hospital Vinalopó, que ha creado una unidad de técnicas domiciliarias en nefrología. Esta nueva unidad supondrá ofrecer a los pacientes con patologías renales recibir la diálisis o hemodiálisis en casa para evitar desplazarse al hospital. Un nefrólogo, dos enfermeros y un auxiliar de enfermería se han formado para atender a los pacientes en sus domicilios. Dejamos el tema sociosanitario y nos vamos a otro asunto porque vuelve una nueva edición de los talleres de verano de la Concejalía de Igualdad, impulsados por el servicio de dinamización Elch Conviu, una iniciativa para mayores de 18 años que se va a prolongar del 4 al 28 de julio en centros sociales y espacios abiertos del casco urbano y también de las pedanías. Y es momento de abrir la página de sucesos para contarles que la policía local interceptó el pasado mes de mayo un vehículo que transportaba a un gallo de pelea malherido. El coche había querido saltarse un control policial en la avenida de la Libertad y los agentes le dieron el alto y encontraron en, un, en su interior al animal con evidentes lesiones y sangre reciente en su plumaje. El propietario dio una respuesta poco convincente y decidieron trasladarlo a la protectora, este gallo de pelea, a la protectora de animales y plantas de Alicante. El propio veterinario señaló que las lesiones y mutilaciones del gallo correspondían con las de uno destinado a peleas. Los agentes dieron cuenta de un posible delito animal que contempla penas de privación de libertad de tres meses a un año y la inhabilitación de la tenencia comercial y el desarrollo de profesiones relacionadas con la fauna. La Universidad Miguel Hernández termina el curso académico y comenzará el próximo celebrando su 25 aniversario. Se han programado numerosas actividades, pero lo más destacado de esta efeméride será la puesta en marcha de la sede cultural en el centro histórico de la ciudad. Durante décadas se ha estado trabajando y negociando Para adquirir el antiguo casino en La Glorieta en manos de la Fundación Mediterráneo y tras romperse las negociaciones se ha buscado un local en alquiler. Finalmente se ha conseguido alquilar por tres años, la planta baja y sótano de la antigua sede del BBVA, situada en el edificio emblemático conocido como la Casa del Paluts, de principios del pasado siglo, en la Plaza de Baix. Sabemos cuál va a ser el primer curso de verano que se va a impartir en esta sede. Será en septiembre y tendrá que ver con la banca para mayores, según el director de los cursos de verano, Enrique Conejero. Sí, bueno, este año ya vamos a tener en septiembre, vamos a tener ahí en la clase de mayo un curso del 14 al 17 de septiembre, si no me equivoco, que, que se llama Banca para Mayores, gratuito, y por tanto ya vamos a tener este año en la sede de la INS Centro sobre este tipo de temáticas, ya eh, va a ser nuestro primer curso de grano en la sede del Centro No, y es una, hemos visto que ha sido una temática que durante la pandemia se ha visto esta brecha digital con las personas mayores. Es esta, esta campaña de eh, Soy Mayor, pero no idiota, que se recogió más de 100 firmas para cambiar el protocolo con las entidades bancarias, que se vio que bueno, la pandemia sí animó el tema de las nuevas tecnologías, pero a la vez nos dimos cuenta que hay una brecha digital importante y que muchos sectores de la población se pueden ver excluidos yo creo que este curso viene a poner sobre el tapete... ...este tema tan importante en estos momentos. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Si te gusta comer bien, muy bien Restaurante Rincón de Galicia Todos los días un fantástico menú O si lo prefieres, a la carta Pulpo, zamburiñas, empanada gallega ¿Quieres probar un arroz con bogavante Para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos Y de jueves a sábado, las cenas Que mejor sientan En Elche, Restaurante Rincón de Galicia En calle Poeta Miguel Hernández 8 Reservas al 966 670 430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 Abrimos el espacio dedicado a la crónica deportiva. Hoy nuestro compañero José Antonio González nos cuenta la nueva medalla que ha conseguido el karateca invidente Fran Lozano. Este ilicitano se ha traído el bronce del campeonato europeo celebrado en Turquía. Muy buenos días, José Antonio. Hola, Ros, muy buenos días. Así es, el karateca invidente Francisco José Lozano consiguió colgarse la semana pasada la medalla de bronce en el campeonato de Europa de Karate, celebrado en Turquía en la categoría de discapacidad visual. El ilicitano junto a su entrenador Antonio Miguel Verdú logró sumar un nuevo metal a su palmarés. Habla el técnico sobre el éxito cosechado en Turquía. Esa medalla de bronce sabe a oro y es muy merecida y, y muy valorada por nosotros ya que Fran tuvo una lesión muy grave en la rodilla hace un par de meses en el campeonato nacional que lo apartó por supuesto de los entrenamientos y no teníamos seguridad de que pudiera ir a este campeonato. Al final ha podido ir, no iba al 100% como acostumbra, pero una vez más sacado ese coraje, ese, esa fuerza y esa pasión que le pone siempre que, que sale al tatami. E hizo tres catas excepcionales en una categoría muy dura. Fran Lozano es pionero en el karate español y mundial por ser el primer karate que invidente en España. El primero en proclamarse campeón de Europa en 2018. El primero en obtener el cinturón negro primer dan presentando su examen ante el Tribunal Nacional de Grados. Y también ha sido el primero en realizar y aprobar el curso de entrenador de nivel 1 de karate. Se trata, sin ninguna duda, de un deportista que no para de romper barreras, demostrando que no hay reto imposible si uno se lo propone firmemente. Hasta luego. Dos minutos para llegar a las siete y media de la mañana. La temperatura, según la estación metrológica de en este momento es de 20 grados con dos décimas. La humedad se empieza a sonarnos el veranito de aquí. 90%. Ahora con el patrocinio de Juan Agulló Citroën, tu punto Citroën más cercano, llega el deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Poco a poco la plantilla del Elche Club de Fútbol va cogiendo cuerpo para la próxima temporada y es que con... La compra de los derechos en propiedad hasta el año 2026 del delantero argentino Ezequiel Ponce. El técnico del Elche, Francisco, cuenta ya con 17 jugadores con contrato en vigor. Además, para el próximo curso ya cuenta con tres delanteros con contrato. Lucas Boye, Ezequiel Ponce y Peremilla. Sin embargo, el futuro de alguno de ellos... Es una incertidumbre. Lucas Boyes es el que tiene mejor cartel, por lo que podría producirse una venta en el mercado estival tras su gran rendimiento en las últimas dos campañas. Por otro lado está el caso Peremilla. La relación entre el catalán y la entidad se ha deteriorado mucho tras la carta del hilerdense en redes sociales. Recordamos que el Che sostiene que el jugador ha renovado por un año más de forma automática después de conseguirse la permanencia pero Peremilla y su agente no lo reconocen así en el capítulo delantero destacar que Guido Carrillo acaba contrato el 30 de junio y no ha recibido una oferta de renovación por lo que queda libre para fichar por otro equipo en el otro extremo mientras que Peremilla mantiene ese pulso con la entidad está en el otro extremo dos de los jugadores ya leyendas del Elche Club de Fútbol como son Gonzalo Verdú y Josan los únicos supervivientes de la segunda división B y que siguen en el primer equipo, en el caso de Gonzalo Verdú como capitán y reconociendo que antes del Elche prácticamente no hubo casi nada Puh, A mí a nivel futbolístico creo que esto ya creo que ni me acuerdo de, de cuando no estaba en el Elche, para mí solo tengo recuerdos prácticamente de, del Elche de, de cuando llegué hasta ahora, creo que ha sido eh, los mejores años sin duda de mi, de mi carrera y creo que, que también lo mejor está por llegar Pues lo mejor está por llegar, según Gonzalo Verdú, que reconocía que ya ni se acordaba de la anterior etapa de segunda B, por ejemplo, los tres años que estuvo buenos en el Cartagena, pero que sin duda no son comparables con lo que está viviendo en la entidad blanquiverde. De segunda B a primera división, capitán indiscutible y además reuniendo los valores que precisamente tiene que portar un capitán en el terreno de juego y fuera de él con el brazalete y el escudo del Che. Hasta luego.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 El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofrima Hyundai y la vaquería del Camdelch. Buen día. De momento, el viento de componente marítima sigue frenando el ascenso de las temperaturas diurnas, aunque para la segunda mitad del fin de semana se espera que estas suban bastante. Durante esta madrugada nos ha cruzado mucha nubosidad, viento en calma, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas la temperatura nocturna no ha bajado de los 18-19 grados, 20 grados en Alzabares, Torrellano, El Alté, La Marina, 21 en Santa Pola y en Tabarca. Hoy esperamos una jornada estable, anticiclónica, con predominante ...del los cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada... ...sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana... ...a partir de mediodía se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste... ...y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas... ...que aquí en la ciudad se aproximarán a los 28 grados... ...en buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados... ...mañana sábado veremos algunos intervalos puntuales... ...de nubosidad de tipo alto por la tarde... ...se activará el viento flojo de componente marítima... ...temperaturas máximas en la ciudad en torno a los 27 grados mínimas... ...que de nuevo durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 19 grados... ...y el domingo algo más de calor, hasta las horas centrales del día... ...situación de viento en calma, puntualmente flojo de poniente... ...esto podría elevar las temperaturas por encima de los 31 grados... ...por la tarde ya se activará el viento flojo de componente este... ...ambiente soleado, aunque con paso de algunos intervalos puntuales de nubosidad... Iniciaremos la semana que viene, lunes-martes, con predominio de cielos despejados y temperaturas que con el viento de componente marítima no pasarán de los 29 grados.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 ¿Dónde debes estar? Descúbrenos en umh.es. Maracaibo Teatro vuelve a presentar este sábado en la Plaza del Congreso Eucarístico a las 8 de la tarde su espectáculo Feas, un canto al feminismo. ...a liberar a la mujer de la imagen que impone el patriarcado... ...si quiere gustar a los demás... ...en 2020 se estrenó este espectáculo en Elche... ...y desde entonces ha recorrido muchos escenarios... ...y plazas públicas de todo el país... ...cuando se estrenó aquí, en Elche... ...el aforo estuvo limitado por la pandemia... ...y esperan que este sábado puedan tener mucho más público... Pues bien, para hablar de este trabajo... ...y de la trayectoria de Maracaibo Teatro... ...contamos con su directora, una mujer, Cristina Macía, ...que ha hundido sus raíces en la interpretación teatral... ...dirección, narración oral y danza. En la década de los 80 comenzó su carrera como actriz... ...en La Carátula y desde entonces ha continuado su trabajo... ...en otras compañías que ella misma ha fundado. La primera fue Maracaibo Teatro... ...con la que el pasado año celebró sus bodas de plata. Una carrera además plagada de mucho trabajo, pero también de muchos premios por su calidad en la interpretación, dirección y puesta en escena. Cristina Macián, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué Feas? Bueno, es un espectáculo con el que nos identificamos mucho, todo la, la, el grupo de la compañía, de las personas que componen el, el trabajo, y al que le tenemos un especial cariño porque, bueno, creo que tocamos temas que... Más que pues que nos atañen a todas, a todas las mujeres, también a los hombres, porque es un tema social también, ¿no? Entonces, eh, bueno, desde hace unos años eh, trabajo más temas feministas, más, más directamente, ¿no? Los temas que los que trata el feminismo contemporáneo, y estrenamos al año anterior eh, Femina, con el que aún seguimos esa trayectoria, y FEAS fue como un... Un punto de inflexión en un año complicado, porque se estrenó en el año de la pandemia, en, no, en octubre del 2020. Eh, y bueno, es, yo creo que fue un año que a todos y a todas nos hicieron creo que reflexionar sobre muchas cosas. ¿no? Aquí hablamos, pues, eh, lo de FEAS es porque es un espectáculo reivindicativo, es un espectáculo que quiere celebrar las, las disidencias. ...tanto físicas como emocionales, sociales... Eh, ...y bueno, pues desde el orgullo de esa disidencia... ...de la celebración de pues, toda la diversidad de cuerpos... Que, ...de los que gozamos las mujeres a pesar de los cánones... ...a veces tan tiranos y tan absurdos que nos impone la sociedad... ...y bueno, yo creo que por eso, por ese estilo ¿no? de trabajo... ...que celebra esto... ¿no? Eh, no desde la queja, sino desde, precisamente desde la reivindicación. Yo creo que por eso conecta muy bien con el público. Eso es lo que te quería preguntar. Lleváis dos años representándola por todo el país. ¿Cuál es la respuesta del público y cuáles están siendo las críticas? Bueno, la respuesta siempre ha sido estupenda. Eh, por eso lo hemos hecho sobre todo. En el, bueno, lo estrenamos ya en octubre del 2020. Aún se hizo... A pesar de la situación sanitaria, se hizo en varios sitios, aún durante este año. De hecho, se estrenó, antes de eso, se estrenó la muestra de autores contemporáneos de Alicante. Y después, ya todo este año pasado, el 2021, la verdad es que la hemos representado muchísimo. Y bueno, ha sido muy exitosa. Y, y por eso, y bueno, seguimos con ella. ¿no? Es un tema candente de actualidad. ¿Estáis conectando con la gente joven? Sí. Sí, porque además es un espectáculo que se plantea para la calle, eh, salvo en algunos momentos que por, más que nada por situaciones sanitarias, hay ayuntamientos que han preferido eh, cerrar los aforos a espacios cerrados para poder tener un control mayor y entonces lo hemos adaptado para hacerlo en sala, en teatros, pero especialmente, habitualmente lo hacemos al aire libre, está diseñado para eso. Entonces en, el, en, los, en los espacios públicos de aire libre, pues claro, conectas con la gente que va a ver el espectáculo, pero también con el público potencial que ni siquiera sabe que hay algo que pasa y, no, y de que va a haber algo y se sienta y lo ve, ¿no? Entonces hay públicos de todas las edades, de, bueno, en fin, de todos los estratos públicos diferentes. Y sí, bueno, comprobamos con alegría que el espectáculo pues, funciona muy bien y con la gente joven especialmente también. Hemos hecho incluso campañas por institutos, por ejemplo, universidades y la respuesta es genial. ¿El teatro callejero es muchísimo más complicado que el teatro convencional? Bueno, tiene como sus, sus propias características diferentes, ¿no? Uh, a mí me encantan los dos. ...pero sí es verdad que son, tienen como, como bueno, situaciones diferentes... ...en la calle eh, puede ser más explosivo, puede ser más dinámico... ...tienes que tenerlo en cuenta porque no es un público cautivo... ...que ha ido a verte siempre, como decía antes... ...a veces es gente que, que se lo encuentra, ¿no? Y entonces, bueno, eh, no pueden ser cosas de demasiado texto... ...a veces no cuentas con el apoyo de luces... ...porque se hace muchas veces diurno... ...una iluminación teatral adecuada... ...pero ya son trabajos que se hacen... ...es proceso para, para ese tipo de espacios ¿no? El teatro de sala pues... ...hombre, tiene, tiene otras cosas... ...tiene la magia de... ...la magia del espacio cerrado... ...de la oscuridad con un diseño apropiado de luces... ...el público pues entra de otra manera... Pero vamos, en la calle, nosotros llevamos también pues, un, una gran parte de nuestra trayectoria trabajando especialmente y sobre todo espectáculos de calle, porque nos encanta ese contacto tan, tan fresco, tan directo con el público. ¿no? Sí, por eso le he preguntado. Tienes un palmarés también en teatro de, de calle. ¿Y por qué vuelve FEAS de nuevo en 2022 a la plaza del Congreso Eucarístico, a Elche? Bueno, sobre todo porque cuando se hizo la primera vez, que fue en el 2020, pues claro, había unas restricciones importantes de aforos, de público, y lo hicimos en la terraza del escorchador, pero claro, entonces se ponían las sillas muy separadas, y en fin, solo lo pudieron ver 60, 70 personas. Eh, salieron las entradas a disposición y se acabaron a los dos minutos. Y casi claro, quedó mucha gente fuera, mucha gente sin poder verlo. Entonces, bueno, durante este tiempo es verdad que como lo hemos movido mucho por ahí, pues en redes la gente nos pregunta, ¿cuándo lo hacéis en este? Porque pues una gran parte de nuestro público potencial, pues claro, la mayoría no pudieron verlo. Y, y, y, y bueno, pues comentamos con este caso concretamente con, con Gertrude, en Cultura, eh, profesora de Cultura, eh, y le pareció estupenda la idea de poder, de poder llevarlo de una manera como más natural, ¿no?, en poder presentarlo en nuestra ciudad en unas condiciones ya normales de aforo, ¿no? Había ganas Entonces, porque bueno. 70 personas en, la, en el estreno, eso es casi tanto como las personas que han colaborado con vosotros en este espectáculo. Sí, y además ahí contamos las entradas de protocolo y todo, quiero decir que lo vi muy poquita gente y, y claro, durante todo ese tiempo la gente siempre nos dice ¿cuándo lo hacéis? ¿cuándo lo hacéis? Y bueno, Bueno. Nos pareció que ahora era un buen momento porque la situación sanitaria ha mejorado mucho y, y ya se puede ver sin problemas de aforo. ¿no? Vale. En, este caso, en este caso, además, Cultura pues, ha colaborado eh, de una manera muy directa, ha apoyado el, el proyecto y, y bueno, ha apostado por que podamos representarlo ahora en estas condiciones. Cristina, como no hay mucho más tiempo, ¿cómo se encuentra Maracaibo Teatro, la compañía? ¿Habéis sobrevivido a estos dos años de, de pandemia? Bueno, sí, eh, sí. Eh, bueno, fue una situación complicada como para todo el mundo, a nivel personal y a nivel profesional, pero bueno, durante el año más complicado, los meses más complicados tuvimos pues, las ayudas autónomos, como, como toda la gente que estaba en esa situación. ...porque claro, nuestro sector se tuvo que parar totalmente, ¿no?... tuvimos que parar la actividad y... ...y bueno, pues, pues sí, pues yo creo que en este sentido... ...pues agradecidos y satisfechos... ...y luego a partir de ahí, el año pasado, pues... ...bueno, un poco a temporada situaciones complicadas... ...porque se volvían a cerrar los teatros, se volvían a abrir... ...muchas limitaciones, pero bueno, a pesar de todo... ...nosotros trabajamos mucho el año pasado... Eh, ...incluso se suspendían funciones por situaciones en cada ciudad... ...pero luego se recuperaban y las volvíamos a hacer en otro momento... ...o sea que bueno, yeah. hemos podido trabajar. Y ahora, el siguiente espectáculo, ¿de qué va? ¿También bueno, el feminismo porque lo lleváis en el ADN? Sí, eh, bueno, de hecho lo estrenamos en noviembre pasado... ...en el Gran Teatro del C, se titula Invisible... Acabamos de llegar de Valencia, el domingo fue la última representación, hemos estado en el Teatro Rialto de Valencia toda la semana pasada, hasta el domingo, con mucho éxito, ha funcionado muy bien y nada muy contenta. Y sí, es un trabajo también con perspectiva feminista, muy diferente, de tono distinto, eh, con música en directo, textos, danza también, y bueno, ahí seguimos. Pues muchísimas gracias, Cristina Macía, y mucha suerte para todo el futuro que todavía tenéis por delante. Gracias. Pues muchas gracias a vosotras. Quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana y es momento de recordarles en titulares las noticias que hemos avanzado o que les hemos contado a partir de las 7 de la mañana. Las soluciones propuestas por las Administraciones Públicas para los accesos del futuro hotel de Villa Mariana junto a la Nacional 340 en Yubalcoy pues han provocado las protestas de los vecinos de la zona, que ven cómo se les impide algunas de las salidas y entradas a la carretera, se les corta caminos si y se deja una sola dirección en algunos de ellos. Los afectados han recogido un centenar de firmas que entregarán al Ayuntamiento la próxima semana para exigir una respuesta positiva a sus alegaciones. También les estamos contando que el paro ha descendido en Elche en 359 personas y marca su tasa de desempleados en 21.577, principalmente en la, de, en la franja de edad de entre los 25 y los 44 años. Por otro lado, el Instituto Severo Ochoa ha lanzado un portal virtual para la promoción del empleo, ...de la formación y del emprendimiento... ...un espacio en el que los jóvenes... ...podrán encontrar las claves y las herramientas... ...para aumentar sus opciones en el mercado laboral.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 Deportes, Paco Gómez nos está contando que el entrenador del Elche Club de Fútbol Francisco cuenta para la próxima temporada con una plantilla, de momento, de 17 jugadores con contrato en vigor, pero con dudas de continuidad para los delanteros Lucas Boye y Pere Milla. Mientras tanto, Gonzalo Verdú y Josan son los únicos supervivientes que quedan de aquel equipo de segunda división B.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 Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control Nine, to Major Tom eight, Seven Six Lift off. El momento de la crónica deportiva nuestro compañero José Antonio González nos va a contar la nueva medalla que ha conseguido el karateca invidente Fran Lozano quien ha traído el bronce del campeonato europeo celebrado en Turquía. Muy buenos días José Antonio cuéntanos.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pasa un minuto de las 8 de la mañana, comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta con las noticias que marcan la actualidad local... Y una de ellas tiene que ver con las protestas de vecinos afectados por los accesos del futuro hotel que se quiere poner en marcha en la emblemática Casa Señorial Villa Mariana Ana, situada...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 ...de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, Trino Agulló... ...ha asegurado que cuenta con más apoyos de regantes... ...y de la comunidad de labradores... ...y que tienen previsto presentar la próxima semana... ...cerca de un centenar de firmas ante la OMAC... ...para presionar al equipo de gobierno... ...a que responda a sus alegaciones... ...aportando otras soluciones, lo escuchamos. Los vecinos de Saladas Jubalcoy ...estamos un poquitín indignados... ...por lo que quieren hacernos aquí... ...en la 340, con motivo... ...de la DIC para hacer el hotel en la finca de Mariana... ...así es que nos hemos movilizado... ...todos los colindantes en la carretera... ...desde Pienso de Elche hasta el hotel. También según el Partido Popular hay quejas... ...por atascos de tráfico en Elche... ...y muchas debido al inicio de las obras... ...para crear el carril bici en la avenida Pedro Juan Perpiñán.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 Además, los populares exigen al equipo de gobierno que actualice ya el, edificio, el catálogo de edificios protegidos para que no se vuelvan a producir derribos como el que hace unos días se llevó a cabo en el, un edificio histórico de la calle José Ramos o el de los antiguos almacenes parreño. Pablo Ruz eh, dice que para evitar más pérdidas patrimoniales y garantizar el mejor futuro, el equipo de gobierno debe cumplir con su compromiso y revisar de una vez por todas este catálogo.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 o seguir formándose. Según el Edil de Promoción Económica, Carles Molina, en un futuro se quiere ampliar este espacio virtual con nuevas funcionalidades y más recursos. Pues al igual que ha ocurrido en el resto del país, los datos del paro en Elche durante el mes de mayo son positivos porque la cifra de desempleados ha bajado. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días.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 Nada más a verse el resultado de esta encuesta, el alcalde Carlos González y el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, visitaron las instalaciones y reconocieron allí ayer que el impulso que este galardón le otorga al, al turismo a Elche y en la Comunidad Valenciana, pues es una noticia destacada. Y continuamos con más asuntos. La Fundación Salud Infantil ha celebrado su Festival Benéfico Anual en el Gran Teatro.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 Y la semana que viene le toca el turno al aniversario del Hospital Viral Lopó, que ha creado una unidad de técnicas domiciliarias en nefrología. Esta nueva unidad es importante porque va a suponer ofrecer a los pacientes poder recibir hemodiálisis en casa para evitar desplazarse al centro hospitalario. Un nefrólogo, dos enfermeros y un auxiliar de enfermería se han formado para atender a los pacientes en sus domicilios.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 Sí, bueno, este año ya vamos a tener en septiembre, vamos a tener ahí en la Plaza del País un curso del 14 al 17 de septiembre, si no me equivoco, que se llama Banca para Mayores, gratuito. Por tanto, ya vamos a tener este año en la sede de la Centro, sobre este tipo de temática, ya eh, va a ser nuestro primer curso de verano en la sede del Centro. De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 yo creo que este curso viene a poner sobre el tapete este tema tan importante en estos momentos. También la UMH ha comenzado en su 25 aniversario el edificio de mayor envergadura, el denominado Balona, en el campus de Elche. Su coste es de 7 millones de euros y se va a destinar para uso cultural. Las obras comenzaron en noviembre y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses. Maracaibo Teatro lo hemos escuchado en la entrevista de su fundadora y directora Cristina Maciá vuelve a presentar este sábado en la plaza del Congreso Eucarístico a las 8 de la tarde su obra FEAS estrenada hace dos en El Escorchador tras recorrer las plazas públicas y escenarios de todo el país vuelve a Elche para conseguir un mayor aforo y por ello han escogido la plaza de Santa María quieren volver a mostrar este espectáculo reivindicativo que tiene como objetivo celebrar el feminismo disidente según Cristina Macía.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 Que va a permanecer hasta el 2 de octubre. Este emblemático bar que cerró en el año de la pandemia abrió en 1901 bajo el nombre Casa Barceló y en el 32 fue traspasado a la familia Villalobos. La exposición recoge el ambiente de este establecimiento de mediados del siglo XX con el mobiliario original y algunos elementos anecdóticos. Ayer se inauguró la exposición con el último dueño del negocio y donante de las piezas Vicente Villalobos. También acudieron algunos ...unos miembros de la Asociación de Amigos del Villalobos... ...quienes cerraron la jornada a golpe de trompeta... ...y con algunas de las canciones populares... ...en las que cada jueves solían amenizar sus almuerzos... ...en este punto de encuentro... ...de esta forma se ha despedido a un singular bar... ...que no pudo tener esa despedida... ...este cierre debido a la pandemia... Y atención, porque los juegos de azar han vuelto a sonreír a algún afortunado o afortunada en Elche. No ha tocado un premio millonario, pero sí un buen pellizco. En el sorteo de la Bonoloto, celebrado este pasado miércoles en Elche, hubo un boleto de segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario, que se selló en el puesto de venta situado en la calle Pintor Sisto Marco, en el número 5. Este boleto de segunda categoría está premiado con 86.500 euros. Enhorabuena al afortunado hablamos de fiestas la asociación de moros y cristianos ha nombrado a antonio tomás milla como mantenedor de la cena de proclamación de los capitanes y abanderado de este año que tendrá lugar el próximo 23 de julio en la rotonda del parque municipal antonio tomás milla presenta un currículum abultado de gran festero por sus numerosos cargos que ha ocupado en moros y cristianos y también por su vinculación ...a otras asociaciones festeras. Y vamos con las ofertas culturales para este fin de semana... ...hoy mismo, este viernes, el cantante y compositor... ...Manuel Carrasco actúa en Elche... ...en la esplanada, en el aparcamiento del campus universitario frente a la estación de autobuses, ofreciendo un concierto dentro de su gira La Cruz del Mapa 2022, Hay que vivir el momento, en la que va a presentar eh, nuevas canciones junto con grandes éxitos. El concierto comenzará a partir de las diez y media de la noche. Por su parte, Pasión Vega presenta este sábado en el Gran Teatro su nuevo trabajo Todo lo que tengo como homenaje a la música y el folclore latinoamericanos y con un repertorio escrito por compositores de uno y otro lado del Atlántico. Y la película que proponen los cines Odeón para esta semana es Coda, los sonidos del silencio, que se podrá ver desde el miércoles, bueno, desde el pasado, el 1 de junio, hasta el 5. Un film estadounidense con tres premios Oscars. Y terminamos con un apunte porque vuelve una nueva edición de los talleres de verano de la Concejalía de Igualdad, impulsados por el servicio de dinamización Elchcon View. Una iniciativa para mayores de 18 años que se va a prolongar del 4 al 28 de julio en centros sociales y espacios abiertos del casco urbano y de las pedanías. El plazo de inscripción será del 6 al 12 de junio. La adjudicación de plazas se hará mediante sorteo y los resultados se conocerán a partir del 17 de junio. La Glorieta.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 Tele Elch Radio Marca. Bajo jonge somberis de otra montaña. Bevindo, sin permiso, de otro río. Alimentando al monstruo de la rabia. Tu enemigo. Que viene a tu país a profanar. Zal ik je God.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 Y en la crónica deportiva nuestro compañero José Antonio González hoy nos cuenta la nueva medalla que ha logrado nuestro caracteca invidente, Fran Lozano, quien sí ha traído el bronce del campeonato europeo celebrado en Turquía. Muy buenos días José Antonio, cuéntanos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 8 de la mañana, 28 minutos. Ahora con Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60. <coughs> Vamos con Paco Gómez, al que le damos los buenos días. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ross. Buenos días. Hoy he visto en tu crónica que hablas de una delantera en donde puede ser que Lucas Boye se vaya y que Pere Milla también. Está claro que uh, están las cosas... ...tirantes en los dos aspectos. Sí, bueno, el tema de Pere Milla... ...ya sabemos que cada día que pase... ...se va a inquistar más el, ese culebrón... ...y, y no ha sentado nada bien. No, en, en la entidad para nada... ...en la entidad de alguna manera... <coughs> ...se sienten traicionados porque aunque... ...el futbolista pueda querer defender... Eh, ...su parcela o su teoría... ...pero nunca hacerlo desde una carta pública... Mmm, ...lanzando su adiós... ...y en definitiva lo que lanza es un pulso... ...al Consejo de Administración que además eh, la persona de Bragarnik ya salió hace diez días hoy exactamente para decir que le querían ampliar tres años de contrato y que habían hablado con él, y es cierto, el propio Peremilla hace dos meses reconoció que había habido ya contactos eh, para una ampliación de contrato. Por eso no se entiende la postura de, de Peremilla y cada día que pase da la sensación de que esto puede acabar peor. No sé para qué parte, pero sin duda las dos se desgastan. ¿no? ¿Puede pasar de héroe a villano? Pues hombre, a la afición no le ha sentado bien. Lo que pasa es que nunca... Yo creo que va a saber diferenciar, ¿no? Eh, del de, Pere Milla jugador, del Pere Milla goleador histórico, al Pere Milla que en esta ocasión pues, seguramente se ha equivocado en, en las formas, ¿no? Pero yo creo que el aficionado, aunque no siga, lo va a recordar bien, aunque esta salida, lógicamente, si se produce de esta manera, será un lunar, no será salir por la puerta grande. Pero bueno, ojalá todavía se pueda reconducir la situación, pero está claro que de tres delanteros que el Elche cuenta para el 4 de julio, que tienen contrato en vigor, uno, Peremilla, eh, tiene pinta de que esto no va a solucionarse o al menos de momento. Luego está, eh, además de Ponce, que este sí tiene contrato para cuatro años, tenemos a Lucas Boyé que tiene contrato para esta próxima temporada, pero que está en el escaparate de salida. Ahora mismo es el principal activo eh, económico del club, y el club es un club vendedor. Ya lo ha dicho Francisco, lo ha dicho Bragarnich. Aún así, si no viene una muy buena oferta, no están necesitados de dinero. Una cosa es ser un club vendedor y otra estar necesitado. Y el Elche hay que recordar que lleva dos años de superávit en primera división. Con lo que necesitado no está. No lo va a mal vender. Bragarnic dijo que cuenta con él y que van a hacer un esfuerzo para que se quede. Esto no quita para que llegue una buena oferta y al final se lo lleven. Bueno, pues ahora mismo tres delanteros tiene... El equipo, pero con el riesgo que se pueda quedar con, con uno o con dos. Bueno, vamos a ver, eh, está claro que el mercado va a ser largo, ya lo está siendo, llevamos eh, casi dos semanas de, de vacaciones y el único movimiento, y no es poco, teniendo en cuenta cómo se suele mover sí, Bragarnich. Es, sí. es que ya hay un fichaje, sí. ya hay un es fichaje para, para la próxima temporada. Eh, bueno, ¿Y el, el próximo ¿Cuál será? Tú lo sabes, no. Pues pero ¿cómo? suenan nombres. <ríe> sí, a ver, eh, cada vez suenan más nombres. Ya hay futbolistas eh, que a Leche le interesan y mucho. Ya los hemos comentado, el de Seoane, lo que pasa es que se lo están rifando m, cuatro o cinco equipos de primera división. El de Borja Sánchez. Lo que pasa es que Borja Sánchez es el ojito de derecho de pacheta y lo quiere para el Valladolid. Uh -huh. Lleva toda la temporada hablando de Borja Sánchez y, y lo quiere. Pero bueno, aquí va a depender de la mejor oferta económica. Claro. Eh, eh, también está el tema de, de Manu Morlanes está el tema de, incluso el Cucho Hernández, esto ya lo comentábamos hace un par de semanas, el colombiano eh, que es internacional y tiene 23 años encaja perfectamente en el retrato robot de lo que quiere Bargarnich. un jugador, en este caso delantero, joven con hambre y además vendible eh, ¿Y al que conoce Francisco? En un futuro. Sí, porque lo tuvo en el, en el Huesca recordamos que este futbolista eh, tiene contrato en el Watford inglés, pero al descender a la Championship, es decir, a la segunda división inglesa, pues él quiere jugar en primera, pues como le pasan a los jugadores del Alavés, como le pasa a los jugadores del Granada, a los del Levante, que están intentando salir todos los que pueden a primera división, porque segunda pues no les hace mucha gracia. Insisto, va a ser un mercado largo y bueno, pues vamos a estar pendientes. De todas formas, el Elche ahora mismo tiene casi más necesidad de dar salida que de dar entrada, porque tiene a 17 jugadores con contrato en vigor y algunos que van a renovar se puede meter en breve con 20. Una cuestión que quería yo decir, ¿dónde vais a ver a Nadal? Porque tenemos hoy. Sí. Pues hoy a las 3 menos ¿Sí? cuarto. Sí, en casa en casa, casa, en casa, en casa. Hoy no, no, no nos da tiempo. Con el cafetito, <risa> no. Con la comida, el café. Claro. Pero lo que bueno. pasa es que es hora de siesta, ¿no? Sí. Ahí, ahí se no hay problema. Puede dar una cabezadita Yo, entre el segundo y el tercer set. El, no, no, seguro, porque esto tiene pinta. Bueno, o no, o no, o no. nos da tiempo. Sí, sí. Sí. Hombre, lo que pasa es que como es un mayor, es un gran slam, son tres Trece, sets mínimo. Sí. Entonces, al mejor de tres, ahí co tres como casi. mínimo te vas a ir a tres horas, uh -huh. está claro. Pero bueno, eh, tenemos muchas esperanzas sí, de, sí, de ver pues a Nadal estás. en la final el domingo. Vale, sí. Sí. Bueno, muchas gracias Venga, a, a vosotros hasta, hasta luego. Hasta luego.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 Lo aconsejamos y lo hacemos. Con Auesa, autobuses urbanos de Elche, Grupo Avanza, marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta cómo está el tráfico. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues como cada mañana a esta hora hay un aumento del tráfico en las vías principales de la ciudad, propio de la cercana entrada a los centros escolares. En concreto encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante. ...con algunas retenciones en los accesos a la rotonda de la estación El ...en Virgen de la Cabeza y en Maestro Albeniz. En el puente de la llenadita la circulación es tensa... ...con retenciones puntuales en las calles Raílis de León y Eduardo Fernández García. El tráfico está muy congestionado en Pedro Juan Perpiñán. La circulación es lenta en el resto de puentes... Tráfico muy intenso con retenciones puntuales en las calles Juan Carlos I, Dauiz y en Porta de la Morera. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida Don Bosco, dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la YUB desde la Circunvalación Sur y desde la avenida de la Libertad en dirección a Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle... ...continúa cortada la calle Antonio Antonasencio. Eh, ...también eh, especial atención en Pedro Juan Perpiñán, ...que las obras han llegado ya a toda la avenida... ...ya que ha dado con un solo carril en cada dirección... ...con retenciones continuas... ...evitar esta vía y utilizar alternativas... ...como Avenida Alcalde Ramón Pastor... ...Avenida de Libertad, rondas y circunvalaciones... La calle Aspe estará cortada de esta mañana de 10 y media a 12 y media y se recomienda como vías alternativas la calle Maestro Serrano, Pascual, Caracena, Torres y Gabriel Miró. Por último recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con, lo, con los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones.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 Pues con esta sintonía que nos pone, ¿no? nos anuncia, nos pone bien para sí, poder digerir poquita, hoy los, los titulares. Venga, vamos con las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy, sin duda, va a ser noticia esos 100 años que se cumplen de guerra en Ucrania y sin visos de terminar. Y también el inicio de la campaña electoral. Tenemos elecciones ahí cerquita, en bueno, la comunidad de Andalucía? Tenemos de todo, están las noticias muy atomizadas, están muy repartidas por todos, además sí. algunas de ellas que parecen muy importantes en un rinconcito uh -huh. eh, hay de todo, porque también lo que ha cobrado mucho protagonismo pues es Isabel II ah, claro. que no. sigue desde el balcón los fastos en su honor, en el país por ejemplo fotografía de toda la familia real en el palco viendo en el balcón, uh -huh. viendo eh, la celebración del jubileo ...de Platino comenzó ayer en Londres... ...con el desfile militar... ...también hay más noticias en este caso... ...de Escribá en el trabajo... ...Escribá plantea facilitar permisos de trabajo... ...a miles de extranjeros... ...y es que tanto transporte como construcción... ...el campo y la hostelería necesitan mano de obra... ...y sí que hace referencia a esa guerra en Europa... ...día 100... ...cuidadores, entre paréntesis, y espías del Chernóbil ocupado. La OPEP reabre el grifo de su petróleo para compensar el veto europeo al de Rusia. Una, foto, una portada en ABC pues que viene un poco a, como a colarse entre todas estas noticias. Fotografía de la policía fronteriza en Estados Unidos. Estados Unidos quiere enviar a España refugiados centroamericanos. Yo creo que ellos confunden lo de dónde está México. Como hablan español, lo mandamos a España. Algo tiene que haber, algún error tiene que haber, pero bueno, es lo que están pensando en Estados Unidos. Nos vamos a marchar a El Diario, El Mundo. Fotografía de... Eh, increíble, que esta mujer tenga 96 años. Isabel II, vestida de azul clarito, con una sonrisa extraordinaria, con sus gafas eh, oscuras, mirando hacia el infinito. Y se te la, olvida el sombrero. La, y el, el sombrero. sombrerito. Pues, ¿no? Siempre, evidentemente. <risas> Isabel II, 96 años, pide confianza en el futuro. Y aquí sí que aparecen las elecciones andaluzas del 19 de junio. Crece la alarma en el PSOE por la desmovilización de su electorado. Muy pequeñito, 100 días sobreviviendo en Kharkov, sin agua ni luz y entre cadáveres, haciendo la referencia a esos 100 días que se cumplen de la guerra en Ucrania. Y por último, para cerrarnos, marchamos a La Razón. Abrimos periódico y lo que vemos es una gráfica eh, con dientes de sierra y con mínimos prácticamente porque en mayo el paro ha bajado de los 3 millones y eso no ocurría desde noviembre de 2008, que era el principio de la crisis. ¿Te acuerdas aquella crisis? Bueno, pues ha habido mucha subida y bajada, también una subida importante del paro eh, cuando llegó la pandemia y ahora desciende a mínimos de hace mucho tiempo. Fotografía en portada de la razón del candidato del Partido Popular a los comicios en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ayer en Sevilla, con una bandera que parece que está dando un pase de pecho con el capote. Bandera de Andalucía, claro. La abstención será el único rival de Moreno en las elecciones del 19-J. También aparece fotografía desde el balcón de Buckingham viendo los fastos y viendo miles y miles y miles de personas. Isabel II reaparece en Buckingham para festejar un reinado récord. 101.4 tele -Elch, Radio Marca El Archivo Histórico Municipal abre sus puertas la próxima semana con visitas guiadas en grupo. Además llevará a cabo diferentes actividades y la segunda edición del concurso de trabajos de investigación... ...con motivo del Día Internacional de los Archivos... Eh, ...que se celebra el próximo jueves, 9 de junio. Para conocer toda la programación de estas actividades... ...contamos en estos momentos con la jefa... ...del Archivo Histórico Municipal de Ilche, Carmina Verdú... ...a quien saludamos, muy buenos días Carmina. Buenos días, buenos días a todos. Bien, el día, primero, un Archivo Histórico Municipal... ...¿qué es para una ciudad, para la ciudad de Ilche?... ...pues es el lugar donde duerme la historia de la ciudad... ...porque conservamos todos los documentos... ...que se han producido a lo largo de la historia... Eh, ...por la administración local... ...todos los que se han conservado, claro... ...y además funcionamos como un centro de patrimonio... ...documental local puesto que recogemos... ...otros fondos procedentes de otras instituciones... ...o particulares que lo han depositado aquí o lo han donado para que pueda servir para la investigación, lo cual enriquece el patrimonio documental de nuestra ciudad. Me ha encantado cómo ha definido nuestro archivo histórico. Usted vela por él, lo conserva, lo tutela. Por lo tanto, usted tiene que saber si están cumpliendo sus sueños... Eh, nosotros estamos convencidos, no solamente yo, sino el personal que trabaja aquí en el Archivo Municipal, es que estamos firmemente convencidos de que nuestro archivo es muy singular. Y por eso es que nuestro empeño es mostrarlo. No solamente ha, tradicionalmente ha venido siendo un diálogo con investigadores de la universidad, pero queremos darlo a conocer a todo el mundo porque realmente nos creemos y vivimos la riqueza que tiene. Pues ustedes no esperan solo al Día Internacional de los Archivos para mostrar lo que tenemos, esa singularidad. Lo hacen a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, eh, a lo largo de todo el año trabajamos con investigadores y con usuarios que quieran venir a la sala de investigación. Tenemos servicio de referencia para aquellos que tienen dudas sobre cómo encauzar su investigación o su búsqueda. Y luego también tenemos visitas didácticas para grupos concretos. Pero, claro, nuestro día grande, en este caso nuestra semana grande, es el Día Internacional de los Archivos. Bien, pues ¿qué han preparado este año para esa semana grande? ¿Cuándo comienza? Pues va a comenzar el lunes 6, va a ser toda la semana, del lunes 6 al viernes 10. Entonces queríamos mostrar, además de la jornada de Puertas abiertas, que como siempre es viernes, más, el más cercano a esta fecha, queríamos dar otras visiones de, de cómo acercarnos a un archivo. Entonces, pues mira, el lunes 6 comenzamos con una visita, digamos, técnica, que la voy a hacer yo, sobre un archivo de ciudad para dos patrimonios de la humanidad. Vamos a ver en concreto, vamos a mostrar, eh, documentos fundamentales de, de estos dos patrimonios que disfrutamos. El martes hay un taller de técnicas básicas de restauración y conservación, impartido por Gertrude Gómez, que es restauradora de papel y de obra gráfica. Esto para que también aprenderemos por qué se deterioran, cómo están formados los documentos. El miércoles vamos a hacer un taller de árbol genealógico. Hay muchísima gente que se acerca al archivo para conocer eh, sus antepasados. Y vamos a presentar este taller para que tengan más facilidad a la hora de encontrar su, sus fondos, qué necesitan buscar, ¿no? dónde tienen que consultar, si tengo estas fechas, a, a dónde me tengo que dirigir. El jueves, Se va, a dar, se va a dar a conocer cuál ha sido la persona ganadora del premio de investigación Archivo Histórico Municipal de ELS. Es un premio que convocamos para jóvenes investigadores para que animarlos a que utilicen los fondos del archivo, que esa es la principal característica de, de las bases que utilicen los fondos del archivo. Y el viernes 10, Pues sí, es la jornada de puertas abiertas, como todos los años, visitas guiadas por el personal técnico, es nuestro día grande, disfrutamos muchísimo, la gente disfruta muchísimo y bueno, invitar a todo el mundo a que venga. Bien, pues el archivo histórico es muy importante, eh, ahí duerme nuestra historia, pero todas estas actividades en su día grande ¿en qué instalaciones son donde ustedes las van a, a realizar, a poner en marcha? Pues sí. Mira, lo vamos a hacer todo en el archivo de San José. Eh, la gente sabe que tenemos dos edificios ahora, porque claro, todo no cabe aquí. La documentación administrativa que se produce es mucha y tenemos otro edificio en el barrio de Carrus. ...pero todas las actividades que tienen que ver con el Día Internacional de los Archivos... ...se hacen aquí en San José... ...donde está la sala de investigación y los fondos históricos. ¿Y cómo podemos participar en esos talleres y en esas visitas guiadas que son gratuitas? Mira, las dos primeras, las que he comentado... Eh, ...la de los dos patrimonios de la humanidad y las técnicas básicas de restauración son organizadas por la, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación. Y la inscripción se hace a través de su página web, se puede hacer directamente porque está colgado ya desde, desde el, el miércoles. Y lo, el resto, llamando al archivo municipal. En cualquier caso, si llaman aquí, les damos la información. Voy a dejar el teléfono 96... 665, 82, 10. Sí que quería remarcar que son visitas de, en, y los talleres y las visitas son de poca gente, porque no podemos eh, trabajar con mucha más gente, no hay sitio, bueno, tenemos que llevar cuidado con los documentos, etc. Entonces, es importante que si están interesados se inscriban cuanto antes. Pues Carmina, eh, el archivo histórico celebra su día grande, su semana grande en 2022. ¿Con más aportaciones? ¿Qué donaciones? La última, si, si la recuerda, que ha recibido este archivo. La última que hemos recibido ha sido la de Nuevos Riegos y Progreso. Ha entrado sus fondos aquí en depósito eh, y pasará a formar parte del archivo, de la sección que se denomina archivo del agua. ...está también compuesto por los fondos de la acequia mayor... ...y de la acequia marchena ...y estamos en negociación, no puedo decirlo todavía... ...pero estamos en negociación para que entren más fondos... ...al archivo municipal... ...así que es un archivo que sigue incrementando su fondo histórico. Y todo gracias a que las cosas han tenido que hacerse bien... ...cuando alguien confía en ese archivo histórico... ...para depositar pues sus raíces... Pues muchas gracias Rosmar y eh, espero que, que, que todo el mundo esté satisfecho y bueno, siempre se podría hacer mejor y lo que intentamos es también que la propia institución municipal tenga conciencia de lo que, lo que tiene entre manos ¿no? y darlo a conocer a todo el mundo, es fundamental. Gracias por cuidar de nuestra memoria. Gracias a ti.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 Hay cosas que no son para todos y otras sí, como Citroën for All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Cinco minutos para llegar a las nueve de la mañana en este viernes. 3 de junio de 2022 la temperatura va subiendo 22 grados con cuatro décimas. Es la que marca... ...la estación meteorológica de tele -Elche. ...y más que su sí, ...porque sí, sí, llegaremos subirá. a los 28... ...eso es nada, eso es nada... A ver, ...a ver si subimos con la canción que me vas a traer hoy... Oh, ...esta la has bailado tú... ...a ver, ¿cuál? ...seguro... Eh, ...cumple 72 años... ...primero, mm. ya va siendo de nuestra época... Nacía un 3 de junio de 1950, Suzy Cuatro, La doctora Rockera. Cuatro. ¿Sí? Una pequeña rockera amante del cuero negro que tuvo un gran éxito en Australia y después en toda Europa en la década de los 70. Fue la primera mujer bajista que se convertía en estrella del rock. Y eso rompió una barrera para que las mujeres después participaran también en el rock and roll. En un mundo que era de hombres nada más, ¿no? Sí. El rock and roll. Bueno, pues su mayor éxito en América fue en 1979. Stan Bailining, mm. cantada junto a Chris Norman en aquel momento. Le damos felicidades a Susi y creo que sí. nos levantamos de la silla, nos sí, preparamos. Porque, porque, porque es... Susi no solo fue, es una gran cantante, música, también es escritora. Y actriz, uh -huh. lo tiene todo esta mujer. Absolutamente. Es que ahí con el, el doctor movimiento... Honoris Causa por la Universidad de Cambridge. Uh -huh. Ahí, ahí está la rockera. Oímos a su C cuatro. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues hemos llegado a las nueve, las nueve de la mañana es la tercera y última hora del programa La Glorieta. ...que eh, siempre les acerca las noticias... ...que marcan la actualidad local... ...y esta semana pues la vamos a cerrar... ...hablando del plan de movilidad urbana... ...y en la que el PSOE y Compromís... ...también van a hacer balance esta misma mañana... ...en la Biblioteca de San José... ...de sus tres años de gobierno de coalición... ...un plan que... ...el de movilidad que ha sido criticado por la oposición... ...por las, las actuaciones iniciadas sin haber sido consensuadas... ...con los grupos políticos... ...esta semana han comenzado las obras... ...para llevar los carriles bici de doble dirección... ...a la avenida de Alicante y a la de Pedro Juan Perpiñán... ...lo que está provocando retenciones de tráfico... ...y las críticas de conductores y de la oposición... ...mientras tanto el alcalde en el balance que realizó hace... ...pues tres días en la sede de su partido... ...nos prometió... Trabajar para concluir la Ronda Sur, una infraestructura inacabada que se necesita poner en marcha con urgencia si se está ahuyentando el tráfico privado del casco urbano como se pretende con ese plan de movilidad que fue aprobado el lunes de forma inicial en el Pleno. También ha sido la semana de las protestas de madres y padres del Colegio Agusias Mar que se reunirán este lunes con la Concejal de Educación.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 Llevan sus propietarios desde 2012 tramitando ante las administraciones públicas los permisos necesarios para convertirlo en un hotel rural y exclusivo.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 También hay quejas por atascos de tráfico en Elche y muchas según el Partido Popular debido al inicio de las obras para crear el carril bici en la avenida Pedro Juan Perpiñán. El portavoz del partido, José Claudio Guilader, dice que los vecinos han mostrado su malestar y preocupación por las consecuencias que puede tener un carril menos en el puente de la Generalitat. Lo escuchamos. Esto es socialismo, esto es la política de Carlos González, generar caos y generar problemas donde antes no lo sabían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 El Alcalde y el Secretario Autonómico de Turismo estuvieron ayer visitando las instalaciones y reconocieron el impulso que este galardón le otorga al turismo en Elche y también en la Comunidad Valenciana. Cambiamos de asunto. La Fundación Salud Infantil celebró su Festival Benéfico Anual en el Gran Teatro esta semana. La recaudación del acto irá destinada a sufragar todo el material necesario para los tratamientos que se realizan en los centros de atención temprana. Durante el acto se explicó al público el proyecto de las nuevas instalaciones que se van a convertir en el primer Instituto de Neurodesarrollo de la Comunidad Valenciana. Un centro que se construirá en un solar de 10.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento en el barrio del Trabalón. La mayor parte del edificio tendrá espacios verdes donde se desarrollarán diferentes programas. Según el presidente de la Fundación, Fernando Vargas, va a suponer un nuevo recurso a disposición de la población infantil que viene a potenciar y consolidar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 lo llevaron a la protectora de animales. El propio veterinario señaló que las lesiones y mutilaciones corresponden a un gallo de pelea. Los agentes dieron cuenta de un posible delito animal que contempla penas de privación de libertad de tres meses a un año. La Universidad Miguel Hernández termina y, ven, y empezará el próximo curso celebrando su 25 aniversario. Se han programado muchas actividades, pero lo más destacado de esta efeméride será la puesta en marcha de la sede cultural en el centro histórico de la ciudad. Durante décadas se ha estado trabajando y negociando para adquirir el antiguo casino en La Glorieta, sin éxito. Finalmente, se ha conseguido alquilar por tres años la planta baja y sótano de la antigua sede del BBVA en la Plaza de Baix, situado en la... ...en el edificio emblemático conocido como la Casa del los Paluts ...de principios del pasado siglo. Sabemos ya cuál va a ser el primer curso de verano... ...que se va a impartir en esta sede, será en septiembre... ...y tendrá que ver con la banca para mayores... ...según el director de los cursos de verano, Enrique Conejero... ...al que vamos a entrevistar en cuestión de minutos. Y también... Sí, bueno, este año ya vamos a tener en septiembre... ...vamos a tener ahí en la Plaza de la un curso del 14...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 de las piezas vicente villalobos no estuvo solo también acudieron algunos miembros de la asociación de amigos del villalobos quienes cerraron la jornada a golpe de trompeta y con algunas de las canciones con las que cada jueves solían amenizar sus almuerzos en el villalobos de esta forma se ha despedido a un singular bar que no pudo tener este cierre debido a la pandemia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 Y terminamos con varias ofertas culturales para este fin de semana. Esta misma noche, hoy viernes, el cantante y compositor Manuel Carrasco actúa en Elche, en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández, ofreciendo un concierto dentro de su gira La Cruz del Mapa 2022. Hay que vivir el momento. En el concierto va a presentar nuevas canciones junto con grandes éxitos. Y por su parte Pasión Vega presenta este sábado en el Gran Teatro su nuevo trabajo Todo lo que tengo como homenaje a la música y folclore latinoamericanos y con un repertorio escrito por compositores de uno y otro lado del charco. Y la película que proponen los Cines Odeon para este fin de semana es Coda, Los sonidos del silencio, con tres Oscars. Y déjame que haga yo un pequeño apunte nada más, porque hoy viernes el programa Entre Amigos... ...vuelve a salir de los estudios para cubrir en directo... ...la segunda edición de la Feria de Materiales de la Construcción... ...se va a realizar desde la Pedanía de la Hoya... ...en directo para la radio y también en directo para Teleelch... ...por televisión también... ...desde la sede, desde las instalaciones de Materiales Cano... ...allí habrá entrevistas para la radio y para la tele... Y entrevistas a los asistentes a esta feria... ...en la que habrá demostraciones de maquinaria... ...de formación y también un almuerzo networking... ...así es que... El que pueda, el que se dedique al mundo de los materiales de la construcción, tiene su cita a partir de las 10 de la mañana allí. Y nosotros también, porque nosotros no nos dedicamos, pero trabajamos. Por supuesto que sí, y allí estaremos. Y una cosa más. Claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la PONT. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la PONT.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues son pasan 20 minutos de las 9 de la mañana... ...y antes de la siguiente entrevista vamos a hacerles un regalo a aquellos que estén cerquita de cumplir los 60 o que ya los han cumplido el mejor regalo es esta canción de ringo Starr para ellos informa de cómo usar el survey de Recollida de Poda porta a porta. Sí, recogím la vostra poda. Fins a 1.000 litros de capacidad a la porta de casa de manera gratuita. Envieu un WhatsApp al 680-363-774. Indiqueu per on cal pasar para recollir la poda. Ficada en una bosa o llegada un cordes. Survey de Recollida de Poda porta a porta. WhatsApp 680-363-774. Es un survey de Recollida y Ayuntamiento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 Y Harry Nilsson, considerado como un Beatle norteamericano por el lirismo de sus composiciones, también nos dejó éxitos como este, Without You. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way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 Oh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 con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. 23 años la Universidad Miguel Hernández de Elche lleva ofreciendo sus cursos de verano con temáticas muy variadas y llegando a diversas localidades de la provincia. Su director Enrique Conejero acaba de presentar esta misma semana los cursos de esta edición que abordarán disciplinas como la creación de videojuegos docentes, el enoturismo o la salud. Pues bien, para hablar de esta iniciativa que se encuentra consolidada y que ha aportado la propia marca a la Universidad de Elche, contamos con Enrique Conejero. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Vuestros cursos de verano son un complemento al curso académico o van más allá? Van más allá. Creo que la idea fundamental de nuestros cursos ya desde el año 2004 o 2005 es acercar la universidad a la provincia y, sobre todo, mantener abierta la, la universidad los 365 días del año y abordar temáticas de un modo diferente, más participativo, más inclusivo, y con temáticas que normalmente no se pueden abordar durante las la enseñanzas arregladas durante el año académico. Entonces, utilizamos este periodo de, de junio a septiembre para abordar diferentes temáticas desde gobierno, igualdad, tecnología, psicología etcétera. Tenemos más de 30 temáticas diferentes y ofrecerle a todos los potenciales participantes que estén con nosotros en estos 57 cursos que hemos presentado esta semana. Eh, la edición de este año es diferente a la de los, estos dos últimos años de pandemia. ¿Cómo, cómo es? estamos hablando de una rea, reanudación? ¿De qué ¿De qué estamos hablando? Estamos recuperando lo que creo que todos estamos haciendo, ¿no? Estamos recuperando una vuelta a lo que hacíamos antes de la pandemia. Ya, bueno, vamos un poco volviendo a la, a la génesis de los cursos de verano, que es estar presentes en nuestras sedes, en los municipios, y por tanto ya 20 de nuestros cursos ya son presenciales. Y ahora recuperamos un poco la seña de identidad. Es verdad que, que seguimos teniendo nuestro campus virtual, que yo creo que es el que ha llegado para quedarse, pero pero volvemos a, a, a vernos, a encontrarnos, a vernos cara a cara, y ya vamos a estar en Almoradí, vamos a estar en Crevillén, ya vamos a estar en Alicante, por supuesto en Elche, en nuestros campus de Altea, de San Juan, en Orihuela, y, y por tanto ya vamos, vamos a tener esa, esa, esa modalidad de cursos de verano donde nos encontremos, donde nos hablemos, reflexionemos, uh -huh. que es lo que habíamos un poco perdido estos dos años de, de pandemia. ¿Cuál es el perfil del asistente a esto, a los cursos de verano, 23 ediciones después? Bueno, hemos hemos ampliado un poco el perfil. Al principio, obviamente, era un, un potencial, un, era un público objetivo que mayormente era comunidad universitaria, eh, pero mayormente era pues 20, de, de, de 24 años, 18, pero a partir de que la de nuestros cursos de verano ha ido como la enseñanza a través de la vida, muchos intereses, eh, eh, ya tenemos más de un 30% de nuestros participantes que son mayores de 30 años, por tanto se refleja que, que las temáticas que abordamos, que implementamos interesan a, a mucha gente y por tanto ya nuestro público objetivo es mucho mayor y también como hemos utilizado las nuevas tecnologías en nuestro campo virtual, pues ya es de toda la geografía española. También. ¿Y qué piensas, como director, eh, qué es lo que interesa este verano a la gente? Eh, eh, porque las temáticas, los criterios que, que seguís para elegir esas temáticas es el interés general, ¿no? Nosotros intentamos buscar eh, temáticas de, que estén de actualidad, también consultamos a la comunidad universitaria que les interesa, con los tratamientos con los que tenemos convenios que también líneas son las que están trabajando, intentamos contactar con la, las iniciativas, con las ideas, con lo que creemos que interesa y a partir de ahí vamos diseñando la oferta del curso de verano. Por eso tenemos tantas temáticas diferentes que seguro que de los que nos están escuchando pues seguro van a encontrar un, un curso que les agrade y que puedan estar con nosotros este año. Por pues eso tenemos hasta incluso en la oferta un curso que que tiene que ver con el camino de Santiago, que, que en los últimos años pues, estudiantes de fisioterapia participan ayudando a los peregrinos, y entonces se va, se ha incorporado a nuestra oferta de curso de verano, estamos en el Maca, en el castillo de Santa Bárbara, vamos a recuperar nuestro, nuestro curso de verano con respecto a la festa y eh, vamos a hablar de arquitectura y la festa, nuestra festa del miseric, que eh, lo habíamos perdido y o sea que. ...volvemos yo creo que a la esencia de lo que han sido los cursos de verano... ...y eso es una alegría para, para nosotros. El misterio es eh, vuestra, vuestra base, ¿no? Es uno de los pilares y algo muy recurrido en los cursos de verano. Eh, este año toca hablar de arquitectura, de la tramoya. Claro, claro, entonces que, que queremos volver a recuperar y en la Casa de la Festa... ...pues hacer este curso que en los últimos años ya lo habíamos institucionalizado... Eh, ...creo que es el 3 de agosto pues ahí hablar un poco del de la, la, entramado, del arquitecto, sobre todo, mirado hacia la arquitectura, ¿no?, de nuestra gran fiesta, de nuestro gran patrimonio de la humanidad, y volver a rescatar la presencialidad, ¿no? que creo que eso es lo más importante. Bien, pues, ¿cómo, cómo se pueden inscribir eh, las personas que todavía no conozcan 23 años, 23 años después que existe esta oferta? Bueno, intentamos que lo hagan como todos los que hemos aprendido durante la pandemia, con un clic, ¿no? Que entren en nuestra página web, curso de verano.gh.es, en tanto desplegados los 57 cursos por orden cronológico y por sede, y que elijan en el curso que quieren participar, con un clic ven el curso, ven la reseña y con un clic pueden matricularse. Tenemos 20 cursos, 16 cursos de tasas gratuitas y con tasas reducidas y la, la media... De, de las tasas de los cursos que no son gratuitos son de 35 euros. O sea que por el precio no es unática no un para no estar con nosotros. Así que animo a todos a que entren en cursodebrano.nh.es y participen en estos cursos de verano. Eh, hay también si hay variedad de temática, también hay variedad horaria. Y luego, importante Enrique, las personas que hacen estos cursos Luego, ¿cómo, ¿cómo acreditan esta formación? ¿Para qué sirve esta formación? Además de para reflexionar eh, sobre el mundo que nos rodea. Bueno, normalmente para la, para la comunidad universitaria que necesiten crédito de libre configuración, que le sirven para sus currículum, le van a aparecer también su, su carpeta de, de, de asignaturas que ha cursado, además de la enseñanza arreglada, le sirve para crédito de STS, todos los estudiantes de la chacha Reader, que son más de 20 universidades, también pueden ser convalidados en, su, en sus universidades de origen, y también pues para cursos de promoción de muchos eh, funcionarios públicos, también les sirve, y obviamente para, para crecimiento personal y, y profesional de, de todos los participantes que quieran estar con nosotros. No hemos hablado de los horarios, supongo que también serán muy diversos, hay abanico de horarios, la duración de los cursos, Sí, la, la media de los cursos normalmente son 25 horas. Eh, no todos los cursos tienen la, la facilidad de poderlos hacerlo al ritmo del participante, no tienen horarios concretos, ambos los que estén conferencias concretas, porque normalmente se dejan grabadas para que los participantes puedan seguir. Ahí tienen, ahí tienen una oferta de más de 30 cursos que pueden seguir a su ritmo, por lo tanto no tienen horarios específicos, lo no pueden hacer desde su casa, donde estén, desde el trabajo y pueden hacer estos cursos, ya los presenciales y ya tienen un horario concreto que lo pueden ver en nuestra página web. Pero la medida de los cursos son de, de 25 horas, que es la, lo que normalmente se acredita a un crédito de, de libre elección. Pues Enrique, para terminar, os estáis acercando al 25 aniversario, algo redondo. ¿Hay algo preparado para estos cursos de verano? Sí, nuestro, nuestra, oferta, nuestra oferta está en la pleno año de celebración del 25 aniversario. Creo que la universidad ha desplegado una gran eh, cantidad de actividades para, para cumplir esto, lo que estamos celebrando este año, el 25 aniversario eh, de, la, de la Universidad de Mira Hernández, que, que eh, recientemente creo que eh, hemos firmado se ha firmado el convenio para, para tener una sede en el centro, en, plaza, en la Plaza del Bays, que vamos ahí, va, tenemos una, una, va a tener una sede en el centro de Elche también. Y, y yo creo que los cursos de verano son para una parte de toda la, la oferta que tiene la universidad para cumplir este 25 años. O sea que el próximo año eh, los cursos de verano estarán en el mismo centro de la ciudad. Ese es vuestro objetivo. Sí, bueno, este año ya vamos a tener en septiembre. Vamos a tener ahí en la Plaza de España un curso del 14 al 17 de septiembre, si no me equivoco, de, que se llama Banca para Mayores, gratuito.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 se ha visto esta brecha digital con las personas mayores, que es esta, esta campaña de eh, Soy Mayor, pero no idiota, que se recogió más de 500 firmas para cambiar los protocolos con las entidades bancarias, que se vio que bueno, la pandemia sí animó el tema de las nuevas tecnologías, pero a la vez nos dimos cuenta que hay una brecha digital importante que muchos sectores de la población se pueden ver excluidos. Y yo creo que este curso viene a poner sobre el tapete este tema tan importante en estos momentos. Pues muchísimas gracias, Enrique. Venga, gracias a ti. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Restrena Olor a Coche Nuevo.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 Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, quedan pocos minutos, son las 9 y 41 minutos, quedan pocos decimos para alcanzar las 10 de la mañana. ...y volver otra vez a ofrecerles las noticias de la actualidad... ...pero esta vez con Marga García... ...nosotros nos queda todavía tiempo... ...para disfrutar de nuestra selección musical... ...el Mediterráneo siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración... ...para poetas, escritores y músicos... ...hoy lo hemos comenzado el programa a las 7 de la mañana... ...con el Mediterráneo de Rebeldes... ...y vamos a continuar con el Mediterráneo... ...de esta cantante... ...con una voz tan limpia... ...y que se alza tanto, ella es Sole Jiménez. Jugando en tu playa, escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena, guarda amor, jebo, que en fuego su generación, que la fiel llevo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de hace cines a esta que pintes de azul sus largas noches de invierno, la fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus acerves seres rojos se acostumbraban mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy un me gusta el juego y el día, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer? Als en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, ben je in het en zand. Als Se conoce y se peleaba si día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi baile con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Salto del horizonte, quiero tener buena vista, mi cuerpo se camino y la reverte a los pinos y amarillo a mortenista, al cerca del mar y por el que yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.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 Pues sí, el Mediterráneo de Serrat ha inspirado a numerosos artistas y se ha versionado esta canción. En muchas ocasiones también han sido versionadas las canciones del grupo ABBA, como el Give Me, Give Me. Pero en esta ocasión nos quedamos con el original, porque es una de las canciones más populares de este grupo.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 Este eres tú unas horas antes. Hoy no creo que salga. Me reservo para otra. Y este eres tú unas horas después. Otra, otra, otra. otra! Cada día es un planazo. Y con un Volkswagen T-Cross desde 210 euros al mes con MyRenting, dirás sí a todos. Consulta condiciones en Volkswagen.es.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 Pues quedan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana. Nosotros nos despedimos. Nuestra compañera Margarcía ya está preparada con las noticias de esta jornada de viernes, 3 de junio. Hemos estrenado mes y una semana donde el plan de movilidad sostenible urbana ha sido polémico. Se aprobó de forma inicial en el Pleno, pero con las críticas de la oposición... ...porque dice que se ha iniciado ya con actuaciones... ...que no han estado consensuadas políticamente... ...esas actuaciones precisamente también... ...han comenzado esta misma semana... ...las obras de los dos carriles bici... ...en dos principales avenidas... ...la de Alicante y Pedro Juan Perpiñán... ...y el Partido Popular y otros grupos de la oposición... ...ya están criticando las retenciones de tráfico... ...que están provocando las obras de Pedro Juan Perpiñán... ...que van un pelín por delante de las de la avenida de Alicante... Veremos cómo queda porque hoy viernes también el grupo municipal, los grupos municipales que forman el gobierno de coalición PSOE y Compromís juntos convocan otra rueda de prensa como hace tres días que convocó el secretario de los socialistas y el alcalde de la ciudad en la sede del partido para hablar de tres años de eh, gobierno municipal pues hoy Compromis con sus socios de gobierno en la biblioteca de San José, vuelven a celebrar ese tercer aniversario del, del día en que se firmó el pacto de gobierno. Son noticias que traeremos, por supuesto, con las, eh, los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno de hoy, traeremos en los próximos boletines informativos y eso lo hará nuestra compañera Marga García. Nosotros nos despedimos, acabamos de ponerles el Gimme give Gimme give de ABBA. Y este grupo lo tenemos que emparejar para despedirnos con otro, Hot Chocolate. Vamos con su canción sexy para un fin de semana calentito, calentito, porque las temperaturas mmm, subirán, hará buen tiempo según Bordonado y tendremos por delante un fin de semana totalmente veraniego. Que lo disfruten, cuídense, volvemos el lunes. Bye. Bye.